un descuido? Yo no, no puedo avanzar en ese tema ni mm. lo haría tampoco, con mm. respeto a los colegas, eh, no, no, no, no lo sé, entonces mm. tampoco puedo avanzar, o sea puede ser una cuestión de estrategia también. Está dentro de los márgenes. Está dentro de los márgenes, sí. No sé si me quiere contar algo más. y No, simplemente que ya le digo, nosotros, bueno, para hablar con ustedes yo, yo he hablado con el imputado y demás y mm. nos podemos manejar hasta que